Manera, lo vamos a saludar, lo vamos a poner al aire, lo vamos a felicitar este, por, por, por todo lo que, lo que ha logrado hasta aquí en dos partidos amistosos, poniendo siempre las cosas en su lugar,、eh, porque la verdad fueron esos dos partidos amistosos. Pero ganarle el Real Madrid al Barcelona no es cuestión de todos los días, así que lo vamos a saludar a Gonzalo García. ¿Cómo te va, Gonzalo? ¿Qué decís? Hola, Fabi, ¿qué tal? Muy bien, todo en orden. Bueno, felicitaciones Gonza, la l verdad que han dejado muy bien parado el básquetbol argentino este, a la Liga Nacional. Pero bueno, contame tus sensaciones, porque España,、eh, llegaste, San Lorenzo, España, Real Madrid, Barcelona, es como muy fuerte todo, ¿no? Sí, la verdad es fuerte, raro.、Eh, pero bueno, la verdad que. Un poco lo que nos habían propuesto por estos amistosos se cumplió con creces, porque la verdad era, no veníamos con una pretemporada típica,、eh, ya que comenzamos a, la, a trabajar un poco tarde,、eh, con algunos jugadores con restricción médica, así que la idea era competir al máximo nivel que podamos,、eh, respetar un poco el, el, el poco trabajo que habíamos hecho en la cancha, Eh, y bueno, la verdad que, que me fui muy conforme, con los, no solo con el resultado, ¿no? que fue de la frutilla de postre, sino con el desempeño del equipo. Sí, el otro día, cuando pasábamos la, las notas que, que te hizo José Montesano en la gira y las pasábamos el, el sábado de la mañana en uno contra uno. Un poco hablabas de, de eso, no, no solamente que, era que ponderabas el resultado que siempre es importante, sino también que era el, el, digamos, el ensamble de un equipo que, si bien no es nuevo,、eh, tiene piezas y jugadores que van a ser importantes dentro del equipo que sí son nuevos. Caso de Tacker, de Ferrer, también hay una verdad, Bildosa. Hay una verdad que es、eh, que, que aquel jugador que juega bien,、eh, te, y, y vos tenés unos cuantos de eso que juegan bien en el equipo, es como que entienden más rápido y cuesta menos hacer el ensamble. Pero es un trabajo que lleva y no es tan fácil. Sí, sí, sí. Sobre todo con Tacker, ¿no? Que、eh, viene de d Estudiante e Concordia, que a b s o r b i ó mucho el juego. donde la mayoría de las ofensivas pasaban un poco por él, acá tiende a ser otro rol, pero también me gustó el equipo que le respetó su impronta, n o porque él es un jugador con, con muchos goles en la mano, que、eh, tiene un uno contra uno determinante, y, y el equipo le respetó ese, ese estilo de juego también, así que hay, hay varios puntos positivos para sacar. A favor de toda esta gira, n o bueno, y contame cómo fue tu experiencia, n o cómo, cómo, cómo, cómo viviste esto este, de, de llegar y hacer una, una pretemporada como la que hiciste típica, pero el hecho ya de dos partidos tan importantes contra dos equipos, dos marcas mundiales muy grandes. n o Sí, bueno, la pretemporada, la verdad, yo venía acostumbrado a no hacer pretemporada con los equipos porque el calendario、sí. unido、no、de selección. Me lo imposibilitaba, así que también fue raro eso.、Eh, bueno, y después jugar, como decís vos, ¿no? con, con dos equipos de punta en Europa, candidatos a la a Euroliga siempre, el Real Madrid con la base de jugadores que ganó la Euroliga hace un, año, hace un año atrás. La verdad que era un desafío importante que el equipo esté bien plantado y, y pueda jugar. No s é i g u a l igual, pero que pueda competir. Bueno, más aún,、eh, dominando gran parte del juego y ganándolo, ¿no? Y con Barcelona un poco lo mismo.、Eh, creo que desde el inicio del juego hasta el final fuimos claros dominadores. Eso、Yo、no solo lo pongo como un punto fuerte en lo que está haciendo San Lorenzo hoy, sino también para, como dijiste vos anteriormente, ¿no? Un equipo de la Liga Nacional tenga ese paso no es poca cosa.、Eh, San Lorenzo, y quiero remarcar también lo de d é b r a ¿no? que ha hecho una gira excelente. Sí, un poco hablábamos con Santiago de eso recién, ¿no? De, de no sacarle mérito, y lo mismo para los demás equipos que han hecho. Este, giras por, por, por Chile, Uruguay este, con, con equipos de Paraguay.、Eh, digo, como que el básquetbol argentino, obviamente poniendo cada uno en su, en su nivel, este,、eh, ha, ha tomado como esa decisión, ¿no? Un poco de, de salir un poco de, de, de, de la competencia interna, como para medirse un poco y, y tener una pretemporada un poco más exigente. Está recontrabueno eso. q、eh, a h í a Vázquez pueda jugar contra el Flamengo. Eh, que hispano ya ha ido y argentino común a Chile a jugar, la verdad que está buenísimo, está buenísimo que el jugador argentino、eh, pise otra tierra, juegue contra、eh, equipos de otras ligas, la verdad que eso es un avance importante、eh, en los juegos de preparación, que es, generalmente siempre es lo mismo, ¿no? es, es jugar un ir y vuelta contra el vecino y. Alguno que podía viajar un poco más, pero la verdad que está muy bueno. Si bien en Real Madrid va a c e r una Hugo Bajas,、eh, es para destacar el hecho de que Cernozo haya ganado sin dos fichas menos, contando la lesión de Zafar y la que te falta por completar, y el hecho también de que haya sido un equipo nuevo, ¿tiene otro valor? Mira, yo, jugar contra el Real Madrid contra Campaso, s Carroll, Machulis. i Eh, a John, la verdad que、eh, vos empezás a repasar los nombres, y, y bueno, solo n s e q u i p o s q u e uno mira por televisión en la e u r o l i g a ¿no? Sí.、Eh, sí, tenía bajas, pero tenía jugadores de, de, de, de altísimo nivel competitivo, lo mismo que Barcelona.、Eh, así que bueno, la, la medida de exigencia fue máxima,、eh, y bueno, que, la verdad que esté, estar a la altura. La、satisfacción、eh, de un equipo argentino h a c e n e r altura de e s o s equipos por más que sea pretemporada、eh, no, eso uno nunca lo va,、eh, lo va a dejar de lado pero que se pueda competir igual igual contra esos equipos la verdad que es altamente satisfactorio ya es un éxito eso sí sí sí sí ya como decían algunos ¿no? ganar la chance de que esos equipos te reciban Para sus partidos pretemporada,、no, está buenísimo. buenísimo está buenísimo. buenísimo. Que te pongan en el calendario,、eh, porque generalmente se subestima esa clase de partidos.、Eh, y bueno, y tener el desempeño que tuvo San Lorenzo y el que tuvo obras también, la verdad que q u está e e s t a m o s bien.、Eh, a ver, s a n t i a o ¿y ahora cómo se hace para bajar, poner los pies sobre la tierra, teniendo en cuenta que se viene el arranque de la liga? Y que San Lorenzo, bueno, ya era candidato, bueno, después de estas dos victorias, ya tiene todo, toda la mochila pesada en, en sus hombros. Sí, todos los equipos tienen que ganar, todos los equipos tienen que competir al máximo nivel. Y San Lorenzo, por, por su, su historia reciente en esta etapa de la liga, y、eh, por el personal que tiene,、pues、lo va a tener. Así que eso está descontado. Está muy bien, está muy bien. ¿Y qué fue lo que más te gustó del equipo, Gonza? De lo, que, de lo poquito que habías visto,、eh, o, o de lo mucho que habías visto cuando, cuando los enfrentabas, este, ¿qué, ¿qué te sorprendió? ¿Qué si e te sorprendió o algo?、Eh, q u cosas creías que eran de una manera y, y resultaron de otras? No, no, la verdad que me, me gustó mucho el equipo en su fase defensiva,、eh, en la concentración sobre todo. Eh, y creo que físicamente eh, eh, el equipo estuvo de altura no noté no, no una diferencia física dentro de la cancha、eh, a favor de, de los equipos europeos es más por el momento creo que físicamente los noté mejor a los nuestros、eh, eso fue un poco lo que más me llamó la atención ¿no? de, de quizás esperarme、eh, una Equipos que sean superiores físicamente a ustedes al nuestro, y en definitiva, después me pareció al revés. Claro, l、pues、problema es que San Lorenzo da la sensación, la temporada pasada, obviamente, n o con el equipo que tenía, este año todavía no, no arrancó la liga, uno supone que va a estar inclusive hasta, hasta mejor porque ha reforzado bien el plantel. Este, digo, que e son equipos modernos, ¿no? donde en la posición de ponerle hasta del 1, si se、si、quiere con el Penca Aguirre, que es un jugador que por ahí puede tomar un 2. Este, y, y, y, y porque porque es, es, tiene contracción para la defensa, pero la posición del 2, del 3, del 4 Y hasta del 5, depende del 5 que pueda obligar. Como que los jugadores pueden hacer un gran trabajo defensivo, pueden saltar y cambiar. Calfani, que tiene una gran potencia y una versatilidad grande, puede tomar por ahí a uno más pequeño, por ahí a uno más grande. Lo mismo Marcos Mata. Me parece que eso lo hace a San Lorenzo un equipo. Y a veces t a parece que juegan por arriba del aro, ¿no? con, con esa velocidad que tienen cuando corre con Gavidec, ahora con lo de t a k e r con Ferrer. Ahora me parece que es un equipo con, con, con jugadores que se adaptan más a este momento. Del mundo、eh, de esto que acabamos de ver, el r o b á s q e con jugadores que, que pueden ocupar varias posiciones, sobre todo los saltos defensivos, los cambios defensivos, ¿no? Sí, sí, comparto plenamente. Creo que、eh, todos los jugadores pueden ocupar defensivamente todas las posiciones,、eh, sacando el 1, me parece que del 2 al 5 todos pueden defender a cualquiera. Vamos, vamos a tener que trabajar un poco eso con Ferrer para que、eh, trabaje con más agilidad defensiva. Eh, así que sí, en eso me parece un punto fuertísimo del equipo. Bueno, y un poco también fue lo que marcó la línea hasta la temporada anterior, sobre todo. ¿no? Claro, claro, claro, claro. Esa, esa, esa, esa defensa te hace después este, elegir a vos qué ataque jugás, cómo jugás, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, y el equipo también me pareció muy respetuoso de, de la táctica que, que intentamos imponer para estos dos partidos. Eh, lo que se lo nota es un equipo sumamente inteligente y, y, y sumamente profesional también. Y con un par de jugadores distintos, ¿no? s i n d a r muchos nombres, ya sabemos que Deck y t a k e r están en otro nivel. Sí, sí, sí. Yo, yo creo que Marcos Mata también tiene un nivel altísimo. Calfani también.、Eh, creo que.、Eh, bueno, el chico Vildosa me parece que. Está para grandes cosas también.、Eh, así que bueno, sí, sí, sí, sí, realmente es un equipo completísimo y de alto nivel. O sea,、eh, todos hablan de San Lorenzo, o hablamos de San Lorenzo también, porque obviamente se ha reforzado bien y es el bicampeón de la liga, es el campeón en ejercicio,、eh, ganó el Super 4. Este. Pero hay otros equipos que se han armado muy bien y que han invertido un dinero muy importante y que van a ser s u p e r competidores.、Eh, ¿Cómo ves vos、eh, en, en este formato de Liga Nacional Nuevo、eh, a los otros equipos y qué posibilidades o, o a quiénes ves como, como rivales directos a, a discutir esa, ese título? Mira, me、eh, p a r e San Martín de Corrientes. Eh, mantuvo la gran base también de su equipo. Lo veo como un equipo a la altura de las circunstancias. Me parece que el k i n s a también se armó de gran manera.、Eh, Atenas mismo también.、Eh, Olímpico de la banda me gusta mucho. Creo que hay varios equipos que, que van a estar en la pelea del título, sin duda. Pero bueno, para eso falta mucho todavía. Hay que transitar el、eh, el Super t e San Lorenzo tiene una cuenta pendiente con la, con la Liga de las Américas, así que bueno,、eh, falta mucho para ver también cómo, cómo esos equipos、eh, se van a ir rodando, n o pero a priori, por nombres y, y por continuidad de trabajo, como San Martín y Corriente, s me parece que esos equipos son los que. v o s Obviamente que、eh, siempre que uno pregunta esto al arranque de la temporada, Es solamente porque ve n los planteles. Después pasan cosas como las que pasaron en Quimsa el año pasado y las cosas no salen como uno pensaba que iba a salir. Y, y tiene una mala temporada. O en algún momento,、eh, recuerdo en, en, alguna, en la historia de lo que es la liga, hay muchos equipos, pero un Quilmes que se había armado para, este, para, para pelear arriba y terminó jugando por el descenso. O sea. Después hay un montón de situaciones y circunstancias que, que te ponen donde tenés que estar: este, lesiones, no, no, la no química, algún resultado con un poco de mala fortuna, en fin, hay un montón de cosas, pero、eh, es más que nada un, un, un tema de, de, de análisis、eh, en la previa por, por cómo se l l a m a n los planteles. ¿no? Sí, sí, sí, sin duda.、Eh, la verdad que después puede pasar cualquier cosa, pero esto siempre es una liga lógica. Sí,、eh, sí, sí. Los, los mejores equipos generalmente llegan terminan jugando por las cosas importantes ¿verdad? bueno y como imaginas el debut ya oficial no solamente saludosos i n o tuyo el ahora día, el día viernes con o r a s los dos equipos que si no queda por españa ¿eh? así que mirá ahí van a estar si、sí, bueno la verdad que、eh, espero que el equipo tenga medianamente un desempeño como como lo tuvimos en, en españa Este, pero bueno, este es por los por o t o s así que. Sí, es otra、eh, cosa. Sí, sí, es otra cosa, la verdad es otra cosa. Pero bueno, esperemos que, que la gente acompañe a la cancha y que, que estemos lo s más lúcidos posibles para, para empezar con el pie derecho. Bueno, bueno, Bosa, felicitaciones nuevamente y bueno, estaremos, estaremos viéndonos seguramente más seguido. En, el viernes estaremos ahí en, la, en Boedo viendo el partido entre San Lorenzo y Obras. Que tengas una buena temporada. Eh, no no la vas a tener fácil porque ¿viste? Siempre, siempre es así: cuando tenés poco, porque tenés poco, cuando tenés mucho, porque tenés mucho, cuando tenés más o menos, porque tenés más o menos. La presión es igual para todos, siempre es igual para todos. Buena temporada, g o n z á l e Gracias, Fabián. Y eso, bueno, eso con el tiempo ya ya uno lo aprendió.、Eh, la verdad que es como d e c i s vos: cuando uno tiene un gran equipo, hay demasiada expectativa para que el equipo gane. Y cuando no tiene tanto es para que el equipo esté lo más arriba posible. Las presiones son para todos. Exacto. Ganar quieren ganar todos. ¿eh? Todos.、Sí. Acá y no. Bueno, acá no y que... más como es el argentino que es súper competitivo, ¿viste?、Y、que vos decís,、sí. no, no. Y, y acá no es que, bueno, vamos a ver, hacemos un equipo para ver qué pasa. Perdés tres partidos y ya tenés la guillotina arriba, ¿viste? Que tenés que、sí. meter uno por lo menos para, para poder seguir y caminar. Así que. Sí, sí, sí. Y, y, y algunos. Este... Eh, juegan con la presión y no te dan las herramientas para, para que vos puedas ganar y estar en la posición que. Totalmente. Este, entonces, bueno, hoy San Lorenzo tiene las herramientas, así que bienvenida a la presión. Mejor así, mejor que las tenga.、Eh, abrazo enorme y buena temporada. ¿eh? Gracias, Fabi. Abrazo grande. ¿eh? Gonzalo García, el técnico de San Lorenzo, excelente persona, gran entrenador.